10:51 y recibimos a Mauro Monteiro. ¿Cómo andas, Maurito? Buen día, Cintia. Buen día, el equipo. Y buen día, la audiencia. ¿Cómo andan? Ah, bien. ¿Te estás volando por ahí?、Eh, sí, sí. ¿Viste? sí, sí. Si no te agarras, <risa> te volas. ¿Un día <risa> como hoy? Si no te agarras, te volas.、Bueno. Y si no estás, muy, este, no estás bien abrigado, te morís de frío. Te digo, sobre todo andando en moto o en bicicleta.、Sí. Hay que andar con gorros, hay que andar con alguna bufanda, algún cuellito, y si te gustan los guantes en las manos también te lo tenés que poner. Está fresca la mañana. Hoy pensábamos que las nubes se iban a empezar a, a, este, a mover con este vientito, pero me parece que se nubló mucho más de lo que pensábamos que iba a despejarse. Así que el solcito、sí. ahora es una resolana que está atrás de las nubes, algunas de ellas bastante oscuras. Ojalá que no se vea el agua.、Uh -huh. Pero es como hoy lo anunció Pali. Supuestamente、eh, a la nochecita、eh, se viene el agua para, para la ciudad de Santa Rosa. A mí no me daba nada che, de agua, pero bueno,、eh, qué sé yo, nada、claro. me da de agua.、Eh, miro por acá pero se... viste que hay, muchas veces dice 40%, es decir,、sí. que es baja la posibilidad y llueve. Sí, viste, también. No, es bueno, bueno, bueno, veremos. bueno, ver venimos de, de varios días de mucha lluvia, así que、eh, ya está todo regado, ya lo que venga es este, exceso. Claro, lo que vende sabes lo, lo que son. Claro,、no、uy,、uh, ¿qué pasó? Y, sí, a Y en este momento pasó una ráfaga q、sí. casi me lleva. Bueno, es、bueno, como para que vean que estamos en la calle y hay mucho viento en la ciudad de Santa Rosa. Radio Verdad. Radio Verdad, nadie, nadie puede este, decir que no estamos afuera. Dale. Bueno, te comento que hoy a la mañana hablábamos de un proyecto de ordenanza para, para que yo voy a. Sí, acomodate ahí un poquitito. Poquito, un poquitín más, este, más refugiado、sí. para que no se escuche demasiado el viento.、Sí. Hoy les contaba de un proyecto de ordenanza para modificar la, la ordenanza que este, regula el servicio de taxis en la ciudad de Santa Rosa. Esa, esas modificaciones que ya están publicadas en nuestra página web este, se trataron en la reunión de comisión y salió a despacho por mayoría. Eh, para este jueves, que es la, la sesión del Consejo Deliberante, y seguramente se apruebe,、eh, seguramente se apruebe por mayoría, y Santa Rosa tenga、eh, un servicio de taxi que va a aumentar cada tres meses. Hay que pensar que también en un contexto inflacionario como el que estamos transitando, los taxis, como antes aumentaban cada seis meses, ahora lo van a hacer cada tres, aunque la polinómica, que es el, eso es lo que regula el precio, este, De los servicios que, que prestan los taxis, que t i e n e que ver con el mantenimiento de un auto, con la nafta, con lo s que valen este, los servicios también que, de, de mecánica y chapa y pintura y demás, todo eso lo regula la polinómica, que sí se va a seguir este, actualizando cada seis meses. Pero va a haber de, un adelantamiento de esa, de, de esa actualización y el Ejecutivo pretende que sean cada tres meses para que sea un poquito menor, para que no te cada, cada seis meses te caiga un aumento importante. Así que hay que pensar que después que se apruebe esto y se, este, se promulgue la, la, nueva, la nueva ordenanza o las modificaciones a la ordenanza, va a haber un aumento trimestral、eh, de, la, este, de la tarifa del taxis y. Hay que sumarle a esto que va a haber una tarifa diferenciada para el horario nocturno. O sea, te tomas un taxi a las 22 y un minuto, te va a costar 12% más caro que tomártelo durante el día. Así que hay que ir pensando. O, o, Maurito, hola, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Juancito. Che, ¿y eso、eh, por qué? ¿Eso por qué qué qué? ¿Cuál es la explicación de que s e a el 12% más a la noche? Porque pretenden、eh, que sea el servicio un poco más caro, porque los trabajadores tienen que trabajar de noche. Claro, tienen otro, otro、eh, por el salario. Nocturno, pero también lo, lo analizan por el tema de la supuesta inseguridad en algunos lugares puntuales. Por eso es que refuerzan ese, ese servicio, o, este, o te sale más caro a vos como, este, como usuario o como usuaria, porque están teniendo una. Una peligrosidad de andar en horarios nocturnos en algunos lugares de Santa Rosa. ¿Vos me decís, es polémico? Sí,、eh, es para debatir.、Y、sí, sí pero、polémico. también hay una cuestión que tiene que ver con los horarios de trabajo y, sobre todo, las, las edades. De las personas que trabajan en los horarios nocturnos. Entonces, es por eso que estaban pidiendo cerca de un 15% a nivel nacional que se, que se incremente ese, ese horario nocturno. Acá lo bajaron a un 12%. Y la única persona en el Consejo Deliberante que este, levantó la mano para preguntar por qué, la misma pregunta que vos hiciste, Juancito,、uh -huh. eh, Juani, eh, fue la concejala del tiernismo. Fabiana Castañeira, porque no entendía cómo habían sacado ese porcentaje. Lo que le respondieron desde el oficialismo en el Consejo es que es、eh, un número que estaba manejándose a nivel nacional, un 15%, y les parecía que un 12% estaba bien como incremento del horario nocturno del servicio de taxis. Así que una vez que esto se apruebe, va a haber un aumento trimestral. De taxis en Santa Rosa. Hay otro, otra modificación que tiene que ver con las licencias para que se sorteen para personas de mayor edad, sobre todo de trabajadores que hace muchos años que están, para que puedan tener esa licencia、uh -huh. y hasta la puedan transferir a algún familiar directo. Así que esas tres modificaciones se s a l i ó por mayoría. El jueves seguramente se va a aprobar. Eh, con el voto del oficialismo y también del FREPAM, que acompañó,、eh, dijeron que iban a sentar posición、eh, comunidad organizada y. Eh, el pro en el Consejo Deliberante. Sí, Maurito, vos que, vos que andás siempre, que estás en la calle y estás en contacto también con los trabajadores de, de los taxis, eh, eh, ¿están dando menos la gente en taxi a raíz de, por, primero de lo, por, por los precios y, y otro por, por los colectivos que han mejorado muchísimo en los últimos años? Han mejorado los colectivos, esto es indudable. El servicio de, de colectivos en Santa Rosa, no te digo que anda perfecto, pero anda、uh -huh. muy bien. No hay grandes quejas. Por supuesto que hay otras quejas que tienen que ver con、eh, mejorar las paradas, poner más garitas. Ahora hay un centro de transbordo que todavía no se habilitó, pero en algún momento lo va a hacer. Y eso también va a permitir que puedas andar durante 40 minutos en distintas líneas、sí. de la ciudad de Santa Rosa. Eso es un, un avance impresionante para el usuario del transporte público, sobre todo del colectivo. Hay un mejoramiento del servicio. Y también hay, cayó un poco el servicio, el, el uso del servicio de taxis. ¿Pero por qué? No solamente porque es caro, es porque personas que están sin trabajo y tienen un auto lo ponen a disposición como, entre comillas, taxi trucho. Y, y claro, y la verdad que es un trabajo que. Eh, no está en blanco, que no está regulado, que hay personas que son、eh, jubiladas, pero son jóvenes, y tienen un autito, y lo ponen、sí. a disposición a través de las redes sociales, y eso le quita trabajo al taxista o al taxi、eh, autorizado, habilitado por la、uh -huh. municipalidad. Eso también es un problema. En algún momento, algunas gestiones hacían controles más severos、uh -huh. de, este, por ejemplo, en lugares puntuales como el Hospital l u c i o Molas, ahora el Hospital René Favaloro. O en otros puntos de la ciudad de Santa Rosa, donde había autos que estaban parados con una persona adentro, que lo que hacía era estaba esperando a una que había llevado a hacer un trámite. Eso es un taxi trucho. Y la verdad que hoy en día, venirte desde un barrio social como el barrio del sureste hasta el centro de Santa Rosa, te cuesta dos mil pesos.、Claro. Un poco más, ¿eh?、Un、no, no, dos mil, ¿eh? más o menos. Bueno.、Eh, sí, dos mil.、Eh, estaba costando mil ochocientos, ahora con este aumento son dos mil, más o menos. Más o menos 2.000 para ir al, a la Plaza San Martín. Si tenés que ir hasta el Hospital Lucio Molas, son casi 2.700, 2.800 k i l ó m e s r o s Claro,、pesos. sí, sí. Un solo viaje. O sea,、eh, muchas personas que usan el servicio público del transporte, del colectivo, imagínate, pagan un, una sube o dos sube, y, o dos, dos boletos de sube, y van y vienen este, en 40 minutos. Por eso también el servicio, más allá de que, que se necesita. Eh, también ha bajado, uno estima que ha bajado por, porque no se puede pagar. En esto que、está. vos decís,、eh, Mauro, los taxis truchos,、eh, está muy extendido y muy naturalizado el uso.、Eh, en las redes sociales siempre se está pidiendo, che, alguien un taxi trucho. De hecho, ya hay barrios que tienen sus, las personas referenciadas y directamente los y lo s llamas y vienes. Y el problema. Me ha pasado con una, una, una amiga conocida que tomó un taxi trucho y tuvieron un accidente, y obviamente no tiene ninguna cobertura, ningún seguro para, para esos pasajeros eventuales porque no, no tiene ninguna habilitación, lógico. No, Pero、claro. bueno, es una cuestión económica, no, no se puede pagar un taxi real.、Ah, si tenés una emergencia y tenés un bolsillo flaco. e s en un taxi y, trucho. Sí, sí, s Es así. Pero es que el taxi t r u c t i v o y ¿Por q u e no puedes pagar un taxi habilitado? Eh, eh, Maurito, es que el taxi trucho también es una persona pobre.、Eh, <risa> claro. Ese es el tema, que no es una o banda. Un poco, o que cobra bajo un, un suelo bajo. Y, y claro, que, no es, que, es que es una banda organiz... no es una banda organizada, viste. Es no, un tipo que pone、nada. el auto para. Y la verdad que es así, está tan depreciada la vida. Que, que así se reorganiza. La, las comunidades se reorganizan para subsistir, para,、claro. para supervivir cuando realmente hay、eh, mucha falta, mucha carencia. Y bueno,、eh, termina sucediendo esto, ¿no? Por suerte no hay, este, por lo menos con, no conocemos、eh, situaciones muy peligrosas o situaciones、claro. muy extremas de haya pasado algo a alguien que iba en una, un taxitrucho. La、mm -hmm. verdad que no. desconocemos. No. Pero esos autos taxitruchos tienen un seguro、eh, contra terceros o tercero completo,、claro. pero no hacia la persona que l l e v a Claro, no para el、eso、pasajero.、Claro. Lo, lo tienen que saber. Pero bueno, en, en el medio de la necesidad d e subí i r y que te lleven. s y es así. Bueno, sí, sí.、Eh, se están moviendo los, este, las distintas líneas,、eh, los distintos, distintos partidos políticos,、eh, pensando en la campaña que se viene,、eh, se va a habilitar ahora el 2 de septiembre, se habilita la, la campaña para el mes de octubre. Y es por eso que. Se están moviendo no solamente desde el oficialismo, sino también desde la oposición. De este tema habló Ariel Rauschenberger, que es el actual este, es el candidato a diputado nacional.、Eh, habló del tema en, una, este, en un encuentro que se hizo en el Salón Patagonia y también habló de las medidas que se anunciaron ayer a través del gobierno nacional. Y te decía que se están moviendo porque hoy a la tarde hay reunión del Consejo del PJ y se van a hablar de estos temas que tienen que ver con la política, pero también lo que piensan hacer de aquí en adelante. Si les parece, escuchamos unos minutos a a r i e l Rauschenberger. Bueno, en primer lugar, creo que es importante que se tomen medidas justamente para atender a los sectores más vulnerables, que son los que a h o r a están pasando y que han sido golpeados por fundamentalmente esta devaluación. Este paso del 13 de agosto, creo que son medidas que tienen un alto impacto y que creo que justamente、persigue. esperemos que logren el objetivo que se persigue, que es el de atenuar este, los efectos este, socioeconómicos que, que estamos viviendo. Así que, bueno, creo que es muy importante que haya sido este, abarcativo de los jubilados, de los trabajadores, de las pymes. O sea, que, que、eh, llega, la idea es llegar a todos aquellos sectores que, que han, más, han sido golpeados por, por esta situación. ¿Se hace a tiempo estas medidas? ¿Se toman a tiempo? Creo que se han venido tomando medidas. Lo que sí, este, la, el contexto macroeconómico y fundamentalmente el peso enorme que tiene la deuda、eh, del Fondo Monetario, con el FMI o o n d o n e t a r o Internacional es lo que ha condicionado por ahí, o no han, se han logrado los resultados esperados en las medidas que se han tomado anteriormente. Creo que hay que seguir trabajando, que hay que profundizar este tipo de decisiones y justamente pensando、eh, más que nada en la gente en la que la está pasando mal y en los sectores que. Que, que más vulnerabilidad tienen y a los cuales se pretende llegar con, con estas medidas. a r i e Lovis se r e ú n e e l p j seguramente han hecho un análisis de lo que pasó en las pasos.、Eh, ha habido muchos independientes o afiliados que no han ido a votar y algunos que los han votado para otro lado y van a ir a tratar de buscar ese voto. Sí, pero hoy se va a llevar adelante la reunión del Consejo del Partido, donde seguramente uno de los temas va a ser cómo, cuál va a ser la estrategia electoral para lo que es la elección del 22 de octubre, tratando de lograr. Captar la mayor cantidad de votos posibles, donde e n e s o s sectores están aquellos que. Bueno, ha habido un tirón de orejas, ¿no? Desde la sociedad. Creo que eso este, es, es lo que. que... Respecto, por supuesto, de la decisión que la sociedad ha emitido a través de su voto. Tenemos que ver todos aquellos que no han ido a votar, que si bien en la Pampa ha habido un porcentaje bastante importante, es mucha la gente que no ha votado, y en eso también lleva, seguramente hay que trabajar. Y también hay algunos que seguramente han votado a otras fuerzas políticas. Eh, como un poco esto del tirón de oreja que te decía, así que bueno, hoy se definirá seguramente va a ser un paso muy importante para esta estrategia de lo que vamos a encarar hasta el 22 de octubre. ¿Y qué, qué sería? Por ahí lo que, bueno, que ahí, los... hasta ahí, hasta ahí escuchábamos a Ariel Rauschenberger, el candidato a diputado nacional de, de Unión por la Patria, y también、eh, Juntos por el Cambio se está moviendo porque están cursando las invitaciones a distintos intendentes、mm. de, la, de los pueblos de la provincia de La Pampa. Para una reunión nacional que se hace este viernes en Buenos Aires con Patricia Bullrich, con distintos intendentes e i n t e n d e n t a s de todo el país y algunos dirigentes provinciales.、Y、al igual que se hizo con los dirigentes nacionales o los candidatos a dirigentes nacionales,、eh, lo van a hacer este viernes、eh, para diseñar la campaña que se viene para el, para el mes de octubre. Mauro, el fin de semana hubo encuentro de militancia, la Cámpora, nuevo encuentro. Eh, algún otro, no sé si había alguien más, algún otro partido, no vi banderas de otros partidos.、Eh, estuvo presente María Luz Alonso, estuvo presente el intendente de Telén,、sí, Saúl Echeveste, estuvo presente Balsa, Martín Balsa de, de Nuevo Encuentro. No sé si estuvo el m i k i Villagra también, estuvo el m i k i Villagra.、Eh, no estuvo la cámpora. Santa Rosa, no estuvo No、eh, estuvo Luciano Di Nápoli, no estuvo Carmina、Porque、Vega, una... no estuvo Nicol...、eh, Nicolás, no, ¿cómo ¿Se、eh, llama? se、bon eh, Francisco María Bonpadre. La... Los Díscolos. <ríe> ¿Qué pasó ahí? sabés? Los Tenés... Díscolos de la Los... Cámpora. Y bueno, hay una grieta ahí. De, ¿Pero ¿y de quién Luz, es、Aloncho? la Cámpora? ¿De la bandera o de, o de la intendencia?、Eh, no te entendí la pregunta. Y si la Cámpora es la bandera que se reunió este fin de semana. O, la o quienes están efectivamente sí, en, el, en la、sí、intendencia. O sea, si en esa reunión no estuvo Di n á p o l i y estuvo Luz Alonso con una bandera de la Cámpora, esa es la Cámpora.、Uh -huh. Quizá Luz, Luz, Luciano Di n á p o l i está pensando en algo este, la,、eh, lateral. En una a la alternativa.、Cámpora. Una alternativa dentro de la Cámpora o otra línea interna. El lucianismo. Claro, que todavía no lo ha oficializado. Bueno. Eso es lo que nosotros tenemos como, como trascendido. Lo que pasa es que, como el intendente no habla con Radio Kermés, claro, no. no le podemos preguntar. Hay un temita de comunicación ahí con Kermés, una pena. Claro, y si lo que sí hubo Bueno, reunión... ya va a tener una columna en Radio Noticias y nos vamos a enterar a ver qué pasa. Claro, seguro que alguno le pregunta. Después、sí. que hable de las obras y demás, por ahí alguno <risa> le pregunta. Claro.、Eh, lo que sí hubo una reunión en el PJ de eh, concejales eh, y concejalas del interior de la provincia de La Pampa. Ajá, organizado... sí lo vi. Sí, sí. Organizado por Cintia Salabardo y también Marcelo Pedontá,、claro. eh, para hablar de la campaña, cómo van, a,、eh, cómo van a actuar en territorio durante la campaña que se viene.、Eh, y la verdad que me llamó un poco la atención, yo estuve buscando algo de información, porque no había ningún concejal o concejala de Santa Rosa. Claro, que... eso me llamó la atención porque era en Santa Rosa la reunión. Claro, se hizo、sí. en Santa Rosa, pero con todos del interior. Sí. No había nadie de Santa Rosa. Pregunté por qué. Y lo que nos dijeron así medio por abajo es que、eh, hubo consenso para que se haga únicamente con los del interior, o sea, con los, del, con los de los pueblos es este, alejados de Santa Rosa.、Uh -huh. eh, pero Rari. Bueno, eso es lo que sabemos. Rari, e Sí,、eh, Mauro decía. Es r a r o qué sé yo. <risa>、sí. Pero bueno, están bajando línea para、bueno. trabajar en territorio. Está bien. Sea, le, para mí, para mí, esto es una opinión muy, muy personal. Le están haciendo recordar que tienen que, que hacer un poco más de che, peronismo. Sí, pero, pero a ver, Mauro, cuando dicen、eh, hay que bajar al territorio, ¿de dónde van a bajar? A ¿Dónde no, están no. en la luna? a p o qué? Bueno. <risa> <risa> Cada uno está donde quiere.、Sí. Hay que bajarse dice, de la camioneta. Hay que bajar al territorio. Dónde, te, la... ¿De dónde bajaré?、Eh? Claro, ¿en qué bajaré? ¿En globo aerostático? ¿En paracaídas?、No、¿En、sé. qué mierda b a j a r Ninguno se baja en un 206 como no andamos <risa> nosotros. No. Sí,、eh, Mauro, <risa> recién decía que iba a haber un encuentro de intendentes de Juntos por el Cambio. Este encuentro de intendentes que se va a hacer en, en Buenos Aires, ¿ya fueron anoticiados los intendentes radicales de, de la provincia de La Pampa? Todos. Eh, tan, es más, hoy me crucé con Enrique Juan、sí. y nos mostró que estaba entre. Utilizó esta palabra, cursando las invitaciones. d ó n d e te lo cruzaste, Enrique Juan? Enrique Juan ahí en los <risa> pasillos del Consejo del i b e r <risa> a e donde claro, ¿dónde es asesor. Claro, donde es asesor, el presidente del PRO. Claro, e s r o vamos a ver, a ver quién va. Bueno, che, la última, y nada que ver. ¿Qué pasó con el Monopatín? ¿Ya tiene su ordenanza? Ya tiene su ordenanza,、mm. eh, ya está regulado. Me quedo más tranquila.、Ay. Hay que andar no más de 25 kilómetros por hora con un casco y, y bueno, y tenés libre estacionamiento porque así lo indica la,、mm. la ordenanza. Bien, ¿seguro no hay que tener? Sí, sí, tenés que tener seguro. Ah,、sí. no, seguro sí. Ah, claro, seguro y mayores de 16 años, ¿no? Sí, pero anda cualquiera, Juan i t o Bueno, está bien, yo te digo lo que. Te dice,、no, dice la ordenanza.、Claro. Bueno, hasta acá no conocemos. Igual cualquiera no, porque los monopatines ellos、sí. no son baratos. No, hasta acá no conocemos siniestralidad provocada por、eh, los monopatines, sí por no, las grandes、claro. camionetas de los, de los dueños de los campos. Claro, lo, lo que dijo Castañera, la concejala de, de comunidad organizada, que、sí. lo que traen es un peligro más al tránsito. Claro, ponele. No, no, todavía no lo hemos visto ese peligro. Pero... No, no, no.、Eh, dijo que lo traen.、Claro. Después que, se, que、bueno. suceda, no sé. Bueno, Maurito. Buen, buen, buen reporte. Bueno, nos reencontramos. <risa> Abrazo. Hasta luego.